Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Los convocamos un poco sorpresivamente porque recibimos una instrucción hoy a la hora del mediodía de que teníamos que transmitir una información que nos estaba siendo entregada y que era muy importante que la compartiéramos este mismo día de hoy. Primero vamos a hacer una pequeña introducción para colocarnos adecuadamente en el tema que vamos a tratar. Ustedes saben que todos los mediodía a las 12, en todas las áreas de nuestro trabajo, tanto aquí en Figueira, en Casa Redención y en todos los monasterios, en todo el mundo, nosotros realizamos una sintonía y en esa sintonía nos conectamos con la vibración cósmica Rama, a través de la cual se establece una conexión interna espiritual y mental con nuestros hermanos mayores del universo. Esa ha sido una pauta entregada para que podamos mantener ese hilo conductor, ese contacto permanente con ellos. Entonces hoy, durante esa sintonía, que para nosotros fue una sintonía un poco singular, muy profunda, los hermanos abrieron una coordenada de tiempo y espacio y se contactaron con los canales que estaban disponibles para transmitir esta información. Quien transmitió la información es un hermano mayor que ya conocemos, llamado Oxalc, que es... Un ser confederado de muy alta evolución que está a cargo del contacto hacia el planeta Tierra por parte de la Confederación de Mundos Evolucionados de Nuestra Galaxia y de la Gran Hermandad de la Estrella, que es ese grupo de conciencias que organizan y gobiernan todo nuestro universo local. Ese universo que está compuesto por esas nueve galaxias, esas grandes galaxias de las cuales una de ellas es la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Oxal se manifestó muy contundentemente y transmitió las informaciones que vamos a compartir y pidió que nos reuniéramos hoy, a la tarde, que la hermandad extraplanetaria iba a estar apoyando para transmitir a todos ciertas informaciones que ellos consideran muy importantes que nosotros podamos definitivamente conocer. Una de las informaciones o parte de la gran información tiene que ver con ese fenómeno que es así como nosotros lo llamamos aquí en la Tierra, que está ocurriendo en el espacio central de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Para sintetizar una información que nos coloque de lleno en el tema, le vamos a decir que nuestra galaxia de la Vía Láctea es una galaxia en espiral que tiene tres brazos. Y en el centro existe, en las profundidades de esa galaxia, lo que conocemos como un Sol central, una gran estrella que irradia una energía muy poderosa, al que se le llama Sol central de la galaxia. Es el sol que los mayas estudiaban y que muchas de las civilizaciones anteriores a la nuestra aquí en el planeta tenían como fuente de energía vital. Ese sol central de la galaxia emite una expansión de luz muy importante, se proyecta hacia toda la galaxia Más o menos cada mil años. Cuando ese sol se expande en su luz, toda la galaxia es compenetrada por esa energía que tiene un altísimo voltaje. Y todo lo que toca es transformado. Y comienza un nuevo ciclo universal, con todos los cambios y todas las mudanzas que esa irradiación de luz Puede provocar. Es muy importante que podamos comprender cuál es la verdadera situación física, porque es un evento físico, no es un evento que se vive en los planos sutiles, para que todos podamos comprender en qué situación estamos y cuáles son las consecuencias que esta situación nos va a traer. Para no perder ni una sola de las palabras de Oxalc, nosotros vamos a leer párrafo por párrafo y vamos a ir comentando algunos detalles para que todos podamos comprender adecuadamente. Dirigido a los grupos espirituales que despiertan a la luz de la hermandad blanca y de los retiros de la red del tiempo. Ese fue el enunciado con el cual comenzó su transmisión. Dice así, un hermano en contacto. Mientras resuena la clave a la hora exacta, estábamos mantralizando Rama a las 12 del mediodía, nosotros aquí estamos en contacto y en unidad. Que nadie pierda la sagrada esperanza de proseguir en este camino de desafíos y abismos. Estamos distantes del mundo, pero no tan separados de la realidad planetaria. Estamos cerca. Ya estamos recogidos, observando cómo los aires y las nubes de este mundo circulan sin cesar. Recuerdan que nos habían avisado que iba a llegar un momento en que iban a recogerse hacia sus estrellas, hacia sus conciencias naves y ya solo iban a poder observar. Ese tiempo ya está instalado entre nosotros. Estamos observando como Merla, que así eh, llaman nuestros hermanos mayores a nuestra tierra, estamos observando como Merla clama por auxilio y por liberación. Estamos desde las naves irradiando luz para la humanidad. Ya estamos en la hora del rescate, aquel que fue proclamado y pronunciado a viva voz por los maestros de la tierra. Ya lo sabíamos desde siempre. Ha llegado la hora de ya no ver a dos humanidades, dos hemisferios, o ver un oriente y un occidente. Ya estamos en el punto de comprender con el corazón que cada parte de esta civilización recibió lo que estaba previsto. Que nadie sienta que ya estamos partiendo. Ahora los hermanos de los mundos interiores aguardan para preparar el portal al nuevo tiempo. ¿Qué nos quieren decir con todo esto? Si bien ellos van a tener que alejarse para que nosotros podamos rendir nuestra prueba, están con nosotros en nuestro corazón. Y los hermanos intraterrenos, la gran hermandad blanca planetaria, está preparando ese momento en el cual nosotros accederemos a la cuarta dimensión. Los primeros en recogerse serían nuestros hermanos mayores del cosmos y luego nuestros hermanos del planeta Tierra, o sea, la hermandad planetaria, trabajaría en otras tareas hasta los momentos de que se terminaran los dos tiempos e ingresáramos al real tiempo del universo. Hemos sabido que parte de la humanidad reconoce el fenómeno que está sucediendo en toda nuestra galaxia, ese que hablábamos hoy al principio, que el Sol central comienza su potente irradiación hacia toda la galaxia. Podemos decir que altas concentraciones de energía solar están trasladándose velozmente en dirección a todas las conciencias de los planetas y de los cuerpos celestes para que éstos reciban lo que nosotros denominamos irradiación alfa. Así lo vamos a llamar a partir de hoy. La irradiación alfa es la primera irradiación física que el sol central de la galaxia está emanando hacia toda la galaxia para reordenar los mundos físicos, los movimientos materiales de las leyes y lo más importante, la readecuación de la conciencia de la humanidad. Estamos a punto de cumplir en este ciclo mil años. Por lo tanto, llega el momento en que esa energía comience a llegar a todos nosotros. Estas emanaciones alfa promueven un reordenamiento de los mundos físicos, de la posición orbital de los cuerpos celestes y de la posición de las estrellas para que todo lo que es creación material reciba impulsos de luz desde otras escalas mayores. Es algo que le va a suceder a toda la galaxia. No sólo a nosotros. Es un reordenamiento de toda la galaxia. No les estamos transmitiendo movimientos imprevistos. Sólo les confirmamos que la irradiación alfa que nace del corazón del Sol central se manifiesta para vuestro tiempo cada 26.000 años. Es algo que ya sabíamos desde siempre. La llegada a Merla de esta descarga magnética y eléctrica reajustará principios en las leyes moleculares, atómicas y físicas. Todo lo que permanece en el exterior desviado del punto de alineamiento universal de la ley, será fuertemente removido y purificado. Para esto, hermanos, anunciamos para todos algunos movimientos que se generarán en la conciencia de la humanidad. Durante muchos años hemos recibido toda esta instrucción de cómo alcanzar el punto de alineamiento Ese punto de contacto con nuestra alma, con nuestras realidades más sutiles. Y ha llegado el momento de que eso se haga nuestra vida diaria. Ya no es una teoría, va a ser necesario ponerlo en acción. Y aquellos que se demoraron en aprender van a tener que acelerar sus pasos. Todo el movimiento que proviene desde la galaxia a la cual Merla pertenece puede mudar de destino y de rumbo dependiendo del grado evolutivo de las leyes de la humanidad. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos colocamos dentro de la ley y no fuera de la ley como vivimos, todo puede mudar porque cuando un ser está en perfecta armonía con la ley, la energía poderosa que llega, lo único que puede hacer es elevar ese estado que ese ser tiene, porque está dentro de la ley. Cuando un ser no está alineado y vive fuera de la ley, cuando una energía de tan alto poder llega, lo único que puede hacer es movilizarlo hasta casi violentamente. Por eso solamente nos tenemos que alinear, vivir la ley y así poder recibir con gratitud esa energía que nos va a elevar la vibración rápidamente y nos va a permitir pasar a este nuevo ciclo. Podemos transmitir que la irradiación denominada alfa se genera en la galaxia y en los planetas, en todo lugar donde una criatura habite, se regenere y crezca a partir del espíritu, en donde toda especie, espacio, vibración y vida se manifieste. No va a haber absolutamente nada que quede fuera de la irradiación del Sol central. Así, quisiéramos... Llegar a las profundidades de la Tierra y encerrarnos en grandes búnkers para protegernos, de nada valdrá. Porque es una irradiación que va a tocar a todo lo que tiene vida, esté donde esté, en la superficie o en la profundidad del planeta. Ahí vamos a poder vivir aquello que siempre debimos comprender y abrazar, de que todos somos iguales. Y que en ese momento no habrá ninguna diferencia entre los ricos, los pobres, los sanos, los enfermos, los inteligentes, los no inteligentes, los que sienten que son muy desarrollados y más evolucionados que los otros y los que recién ingresan al despertar o los que están dormidos. En ese momento todos vamos a ser iguales. Y aquí Oxal nos transmite qué es lo que genera la irradiación alfa. Y vamos a prestar atención. Él da una serie de ítems, A, B, C, D, para poder transmitir bien pausado y bien correctamente para que todos podamos comprender. Vamos a hacer algunos comentarios sobre algunos artículos para que nos quede más claro. La irradiación alfa generará a ah, un movimiento acelerado del ritmo tiempo universal. Esto significa una ampliación numérica y proporcional al movimiento universal del tiempo y esto genera un avance vitalizante de las energías que forman lo que llamamos de tiempo presente. ¿Qué significa todo esto? que nuestro tiempo, ese que miramos en el reloj, se va a acelerar muchísimo y nuestro día va a comenzar a ser cada día más corto. No porque el sol tenga otra frecuencia de salida y de entrada, digamos, sino que para nosotros, para nuestra realidad, el tiempo va a pasar, como nosotros decimos, volando. Y eso va a ser una de las primeras cosas que vamos a poder percibir. B. Una apertura a nuevas leyes y el descenso acelerado hacia los planetas de los rayos inmateriales, como ya conocemos la relación entre los universos, la omnipresencia, la omnisciencia, la transfiguración y la liberación. Los rayos inmateriales comenzarán a descender con mucha contundencia hacia el planeta y hacia la humanidad. De esta forma Nos dice Oxal, los rayos materiales, la voluntad-poder, el amor-sabiduría, la inteligencia, la armonía, el conocimiento científico, la devoción, el orden y el ceremonial, abrirán el camino para la actuación de otros niveles de estos rayos. La irradiación alfa generará un orden universal universal, de la vida a nivel del principio de la vibración y de la materia, materia la cual será la más permeada por nuevos códigos. ¿Qué significa? El átomo de nuestra materia tiene una velocidad, una velocidad de giro, que es muy lenta porque nuestra materia es muy densa. La irradiación de luz del Sol central acelerará notablemente nuestro giro atómico molecular. Y eso hará que nuestra materia se comience a trasladar y a modificar velozmente. Y ahora vamos a ver cómo. Una extensión de los principios de la cura cósmica que ingresará en otro nivel vibratorio provocará esta irradiación alfa. Eso significa que nosotros podremos acceder a otros códigos de cura para poder, digamos, equilibrar esa situación que vamos a recibir. La actuación de la irradiación alfa generará la apertura natural de coordenadas de contacto sobre las áreas que hasta ahora no permanecían preparadas, sobre todo en los planetas. Eso significa que se van a abrir coordenadas de tiempo y espacio, puertas de contacto en lugares que antes era impensable que se pudieran abrir, no solo en nuestro planeta sino en otros. Eso creará una condición de contacto con otras civilizaciones y en ese momento vamos a tener que tener mucha vigilancia porque todo va a quedar expuesto y muchas energías van a querer ingresar por esas puertas. La irradiación alfa provocará la activación lumínica de cristales de luz, de herramientas y de operaciones de contacto a nivel de la humanidad, extendiéndose hacia los niveles etéricos y físicos, tornándose así visibles. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Ustedes saben que en los diferentes centros planetarios, en los retiros de la hermandad, Existen muchas herramientas, muchos cristales de luz, los discos solares son herramientas y hay muchos cristales de luz sembrados en los diferentes espacios planetarios para poder sustentar las energías del planeta que van a comenzar a ser visibles para todos, físicamente. La irradiación alfa será un movimiento hacia el interior de los planetas, en especial sobre todo lo que nombramos como los reinos. Los reinos van a ser muy permeados por esa irradiación. Y muchas situaciones imprevistas que nosotros hoy no podemos ni siquiera suponer, probablemente vayan a suceder. Por ejemplo, vegetales que crezcan enormemente, animales que cambien su polaridad. Muchas cosas pueden pasar la irradiación alfa será un aumento acelerado de la transformación interna removiendo los obstáculos mentales astrales y etéricos bajo el impulso de los rayos en especial el de la transfiguración la humanidad se verá movilizada hacia el principio de la depuración vamos a explicar el rayo de la transfiguración Lo que permite en nosotros es que una luz interna se comience a manifestar impulsada por los códigos que descienden en el rayo de la transfiguración y nuestro cuerpo lumínico se comience a manifestar. Pero para que eso pueda realizarse, todo lo que no es luz debe salir. Como si nosotros transpiráramos, sudáramos, Todas aquellas energías que no coinciden con esa luz que estamos recibiendo. A eso se conoce como depuración. Y ese fenómeno, esa situación, va a ser provocado en todos nosotros por esa luz que va a llegar. La irradiación alfa generará un impacto de luz sobre el plano mental terrestre generando una rearmonización de la conciencia de la humanidad y un aumento en el descontrol psíquico sobre los lugares donde se encuentre una resistencia interior. Vamos a repetir, la irradiación alfa generará un impacto de luz sobre el plano mental terrestre, sobre nuestro plano mental y el plano mental colectivo generando una rearmonización de la conciencia, de toda la conciencia de la humanidad y un aumento en el descontrol psíquico sobre los lugares donde se encuentre una resistencia interior. Por eso, ven que nosotros necesitamos acompañar esta situación que vamos a vivir y no comenzar a resistirnos y a sentir temor y a cerrarnos porque ella va a llegar igual y lo inteligente que nosotros podemos hacer es acompañarla en armonía. La irradiación alfa generará la apertura del plano astral terrestre hacia la percepción dormida de la humanidad, plano y lugar en donde la ilusión habita, se reproduce y amplía de manera desequilibrada. Aquí vamos a tener un punto un poco difícil para superar, porque todo eso que está en otros planos astrales que nosotros hoy no vemos y no percibimos, va a quedar a la luz de todos. Y todos vamos a poder comprender qué era verdaderamente lo que sucedía en otros planos. Y eso que sucedía en otros planos era lo que nosotros mismos generábamos. Así que va a ser una tomada de conciencia media contundente para todos. Para eso vamos a aprender a lidiar con esa situación. Por eso estamos insistiendo tanto en la oración, que siempre será un escudo en el cual nos podremos proteger. Y nos podremos alinear para vivir todas estas situaciones con equilibrio, armonía y discernimiento. La irradiación alfa del Sol central transmutará, a través de la energía lumínica violeta, todo el plano astral, removiendo los desajustes que se gestaron en el mismo plano desde el inicio del proyecto genético. Fíjense, desde el inicio, hace millones de años, que hemos generado esa situación en el plano astral, todos nosotros, eso va a ser depurado por esa energía que va a llegar y nos dicen que las jerarquías ultraterrestres colaborarán en esta depuración, llamamos de jerarquías ultraterrestres a todo el plano arcangélico y angélico con el cual estamos intentando aprender a tomar contacto, ustedes vieron que hemos insistido, en varias oportunidades, en tomar contacto con el ángel de la guarda, en crear esa condición a través de los mantras, de coligarnos con las huestes angélicas y arcangélicas, porque ellos sí van a estar presentes y ellos nos van a ayudar a mantener nuestro equilibrio, a poder depurar en forma lo más armoniosa posible y ellos se van a ocupar de transmutar todo ese plano astral. Nosotros apoyaremos tratando de orar, eso crea una gran condición para que esas jerarquías puedan actuar. La irradiación alfa colocará en cada espíritu de la humanidad y de la creación en esta galaxia los siguientes movimientos. Uno, la manifestación de los grados de amor de perdón y de redención alcanzados en esta encarnación. Significa que nosotros vamos a poder ver, comprender, sentir verdaderamente cuál es el grado de amor que vivimos, el grado de perdón y si estamos en procesos de redención o no. Todo va a quedar expuesto y comprensible para todos nosotros. La revelación del verdadero aspecto egoico. No aquellos que nosotros creemos que tenemos, sino lo que es verdad. La evidencia de la intensidad de las energías capitales. Todos vamos a ser conscientes de cuál es el grado de esas energías capitales que habita en nosotros. Todos. No se preocupen porque nadie va a ser mejor que nadie. Todos vamos a quedar expuestos. El estado actual del plano mental, emocional e intuitivo. Ahí cada uno va a mostrarse tal cual es. Y todos nos vamos a poder ver. La observación de la conexión existente entre la mónada y el ser planetario significa que también vamos a saber quiénes verdaderamente están conectados con su mónada el grado de la valorización de toda la instrucción recibida por parte de todas las conciencias que colaboraron a lo largo de la carrera evolutiva de la humanidad. Ahí todos vamos a saber si hemos podido valorar de verdad lo que los mayores y los diferentes seres que colaboraron en esta humanidad nos han entregado la manifestación de los aspectos que se ocultan a las demás conciencias todo aquello que le ocultamos a los demás va a quedar totalmente expuesto el grado cierto de la fidelidad y de la mentira vamos a poder ver de verdad que tan fiel somos a lo que hablamos a lo que manifestamos donde está la verdad y donde no está. La evidencia verdadera de la fraternidad, eso significa que aquel ser que verdaderamente sea fraterno, también va a quedar expuesto en su sentir. Todo va a ser blanco o negro, no va a haber nada escondido. La consecuencia generada a los reinos y a los devas, todo aquello que nosotros con toda nuestra conciencia hemos hecho en todos los reinos y en el mundo débico va a quedar expuesto también y lo vamos a poder vivir y ver y nos vamos a tener que hacer responsables de la situación. Ya no le vamos a poder echar la culpa a otro porque todos vamos a ser conscientes de lo que está sucediendo. La revelación del estado actual de la conciencia de Merla Eso significa que nuestro planeta también revelará su estado de conciencia y todos vamos a poder comprender mejor dónde es que hemos estado poniendo nuestros pies durante todas nuestras encarnaciones. La apertura de los registros akashicos del planeta del Banco Informativo de Merla significa que toda la información quedará disponible. El reconocimiento de la vida cósmica ...y de la existencia de la vida intraterrena avanzada... ...va a quedar totalmente expuesta para todos... ...nadie va a poder decir que no existe vida intraterrena... ...ni vida extraterrestre... ...todo va a ser visto, los retiros se van a abrir... ...las herramientas van a poder verse... ...y muy probablemente algunas conciencias se manifiesten... ...para tomar contacto con nosotros... El movimiento aleatorio de las naves y la aparición de los comandos confederados para la humanidad significa que nuestros hermanos del cosmos llegarán en las naves, se movilizarán y se presentarán ante nosotros como conciencias confederadas para asistirnos y para desarrollar lo que ellos llaman el programa de rescate. El contacto físico con civilizaciones que actuarán en el plan de rescate, o sea que van a pasar muchas cosas que siempre fueron para algunos imaginaciones de otros. La visión exacta sobre la depuración del planeta. Nosotros vamos a poder ver exactamente cómo es que el planeta se depura. Igual que nosotros. Él se saca aquello que ya no pertenece a su nueva condición lo expulsa. La comprensión intuitiva de símbolos y señales cósmicas. Y en este momento Oxal nos transmitía que vamos a poder decodificar, por ejemplo, los crop circles. Hoy son un poco misterios, todos vamos a poder percibir la información que traen los círculos en los trigales. Va a quedar revelado el estado caótico de los mares y el movimiento planetario de las placas tectónicas. El reposicionamiento físico, vibratorio y energético de los continentes. Y aquí Oxal citaba la situación que está contenciendo con la falla tectónica que existe en África a la altura de Etiopía, que va a generar un movimiento y un cambio muy intenso en el proceso de ese continente que no será el único, obvio, ¿no? El sentimiento profundo en parte de la humanidad de una paz interior desconocida aquellos que puedan mantenerse alineados y que pongan en acción la instrucción recibida van a poder sentir una paz interna desconocida. Oxal terminaba diciéndonos, la hermandad no pretende profetizar cataclismos ni destrucciones de un mundo como Merla, que aguarda ingresar en la cuarta dimensión. Podemos decir que dichos acontecimientos pueden cambiar de punto y de foco, si sumamos corazones en misión y en servicio por la humanidad. Porque mientras nosotros podamos generar situaciones de armonía, de equilibrio, todo puede acontecer, todo se puede ir revirtiendo. Por ejemplo, si nosotros en un lugar como este creamos resistencias, nos mantenemos fuera de la ley, seguimos con nuestras propias cavilaciones, nuestros propios pensamientos, nuestros conflictos emocionales, no vamos a poder generar una situación que permita que la energía eleve este lugar, sino que la fricción se va a comenzar a desencadenar. En cambio, si nosotros nos comprometemos a mantener el equilibrio, la armonía, la sintonía, el proceso orante verdadero, aquella oración verdadera, aquella sintonía verdadera hecha de corazón, lo que va a suceder es que una gran paz se va a instalar. Y nuestras conciencias, junto con la conciencia de este lugar, van a poder ser elevados a la cuarta dimensión. Pero para eso hay que trabajar de verdad en nosotros y en este espacio donde estamos. Y para eso nos tenemos que ayudar entre todos, porque algunos podrán más que otros. Pero estamos todos en el mismo barco y necesitamos, ahí sí, ser fraternos. Necesitamos ayudar al que está a nuestra derecha o a nuestra izquierda, porque De su alineamiento y de su equilibrio va a depender el de todos. Así que vamos a ser puestos a prueba en eso que decimos que somos, seres espirituales. Nadie puede perder la esperanza cósmica de renacer y de reencontrarse para estos momentos con la verdadera faz que el ser tiene y posee, su ser cósmico. Recuerden que a través de la energía de la transfiguración vamos a poder ver algunos aspectos nuestros que no conocemos. Algunos aspectos superiores que van a comenzar a estar más disponibles para nosotros. Y va a ser un momento en el cual sepamos quién verdaderamente somos y probablemente de dónde venimos. Los estamos acompañando y guiando. Los amamos e iluminamos el sendero interior. Ha llegado la hora de tener conciencia de lo que se ha generado en la esfera en la cual habitan y reencarnan desde milenios. Esta esfera, que es Merla, necesita de todos los misioneros despiertos y dormidos. La hermandad blanca y la hermandad extraplanetaria ya ha entrado en el ciclo de su propia evaluación interior para visualizar en paz los aciertos y los errores operacionales y cósmicos acontecidos. Todos estamos inmersos bajo la misma ley que nos guía y nos conduce. Todos estamos creados por el mismo Dios. Solo le bastará al mundo de superficie Reconocer que somos uno y que no estamos solos. Nosotros, sus hermanos mayores, aguardamos por vuestra fraternidad. En la luz del amor cósmico, Oxalc. Y ahora, para cerrar la transmisión, vamos a repetir una oración. Les voy a pedir a todos que cierren los ojos y reflexionen en esta oración que fue recibida hace bastante tiempo en el corazón de Mistitlán, en las selvas del Paititi, por un misionero que fue contactado por un maestro de Mistitlán, el guardián de los registros del Paititi, y que le entregó esta oración que habla de este momento. Así que yo la voy a decir para que todos ustedes sientan con el corazón cómo hace tanto tiempo que la jerarquía nos viene preparando para este momento. Del corazón de luz del sol central al corazón de luz de nuestra estrella, que la fuerza vital de activación llegue a la Tierra y envuelva a los seres. Que el fuego de amor del centro de la Tierra encienda la antorcha del espíritu humano, que se ilumine su frente y se abran sus brazos y que éstos reciban la luz cósmica del gran centro galáctico. Que el recuerdo consciente el amor y el servicio al plan sean la consecuencia de la gran transformación. Que el perdón estelar que espera silente en nuestros corazones grite su amor a todos los confines del universo. Que el signo del retorno de los orígenes, el cambio futuro en el cual creemos, Prepare el advenimiento inminente del Maestro y Señor del Tiempo, porque por ello estamos aquí, porque por ello somos y porque por ello seremos. Del punto de luz de la galaxia central, Andrómeda ilumina a las mónadas y a las almas, el símbolo de unión con la fraternidad Se expresa en el amor de la conciencia. El retorno glorioso del Maestro se concreta en la evolución de la materia. El perdón universal se plasma en las mentes redimidas. Los senderos del plan se unen al plan de la confederación. La luz emerge del corazón de la galaxia y la humanidad asciende en fraternidad todas las conciencias del plan descienden a la tierra el plan concreta sus metas y el planeta se vuelve un mundo confederado en hermandad estamos a ti confederación pertenecemos somos frutos de amor y semillas para la nueva raza amén Muchas cosas para reflexionar, ¿verdad? Vamos a proponernos todos vivir esa paz desconocida y traer esa paz a todos los espacios de la Tierra que sean posibles y comprometernos en lugares como estos a resguardarlos, a cuidarlos, a protegerlos, para que esa paz permanente, casi desconocida para nosotros hoy, se pueda plasmar y podamos todos vivir ese futuro tan esperado y tan esperado también por nuestros hermanos mayores. Muchas gracias a todos.